Bueno, esta semana sí que tenemos este unas cuantas noticias, algunas que están vinculadas, otras este no tanto, por lo menos no directamente. Tenemos <coughs> algunos datos en el corto plazo positivos, en el mediano y largo plazo quizá no tanto, el caso concreto de las exportaciones de Brasil de carne, el principal exportador de carne a China, este tiene detenidas las exportaciones, prácticamente la mitad de las de las importaciones de carne de China son de Brasil. A raíz de un problema productivo, de, de, se, detectó, se detectaron dos casos de vaca loca en Brasil, eso automáticamente paralizó la entrada de carne. Una noticia que en el corto plazo eh, puede llegar a favorecer este a la región, a la región me refiero a Uruguay y Argentina, Pero en el largo plazo siempre el tema sanitario es preocupante. Hay que entender que el mundo entero ve a América Latina como un todo y no distingue mucho entre un país y otro. La buena noticia es que difícilmente China sea muy exquisita con este tema y así como ya ocurrió con algún otro, trate de solucionarlo diplomáticamente como es bastante común en el comercio internacional chino de todas maneras no es un tema que deje de preocupar si esto se repite o vamos a tener alguna dificultad repito, no tanto en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo en segundo término Jorge esta semana, la semana pasada el Banco Central salió bastante fuerte al mercado de cambios y paró la caída estrepitosa que estaba teniendo el dólar lo detuvo se mantiene prácticamente incambiado desde el cierre de la semana pasada Eh, el Banco Central en realidad está co está cometiendo a mi entender un error, dio una mala señal en el mercado, el mercado desplomó el dólar y ahora está tratando de revertir con este política de adquisición, de mon política cambiaria de compra de moneda extranjera, de dólares. En realidad lo que está haciendo es borrando con el codo lo que escribió con la otra mano hace... Eh, casi 20 días. Eh no va a durar mucho tiempo esto, creo que va a tener que ponerse un poquito más de acuerdo en concordancia con las políticas para evitar estas, estas estos movimientos bruscos que no son nada buenos eh para los que exportan y también para los que realizan compras del resto del mundo. Y el otro dato está vinculado con la el dato de inflación publicado el Instituto Nacional de Estadística La inflación del mes de agosto fue 0.85% comparado con el 0.57% de el año pasado de agosto del año pasado y anual los últimos 12 meses estamos en 7.59% por encima de los eh del límite máximo que ha fijado el Banco Central que era un 7%. Eh, los ocho meses cerrados al 31 de agosto, la inflación es 6,19%, eh, y cuando uno mira las expectativas de los empresarios, bueno, se publicó la encuesta de expectativas empresariales, estiman que este año, eh, en promedio de los encuestados empresarios, la inflación va a estar a un mayor, 8,4%, mismo nivel casi para el 2022, 8,3%, 8,1 para el 2023 estamos con una tasa que si bien no es la más alta de la región, Argentina nos gana siempre en este sentido es una de las tasas más altas del mundo estamos dentro del top 20 de inflaciones a nivel mundial el mundo entero lo que está sufriendo en este momento es exactamente lo contrario, los precios no suben, en algunos casos inclusive se deprimen por la enorme recesión que hemos sufrido en estos últimos meses, bueno Uruguay es la excepción, tiene una tasa de inflación de las más altas y las perspectivas de acuerdo a las expectativas empresariales, que son los que ven, están en la trinchera todos los días, es que esto, lejos de bajar, tiende a subir hasta un punto. Eh, si comparamos a su vez la inflación del último mes, de agosto, y del acumulado en el año, con respecto al aumento de los salarios, vemos que Por ejemplo, en los últimos 12 meses la inflación ha sido, como decíamos, 7,59%. Los salarios aumentaron 5,83% en términos nominales. O sea, hemos tenido una caída del salario real en los últimos 12 meses. Y en el acumulado de este año tenemos una inflación del 6,19%. Los, los salarios nominales en promedio subieron 5,11%. Digo en promedio porque algunos subieron menos que esto. Quiere decir que también en lo que va del año 2021 hemos tenido una eh, caída de salario real y este para completar un poco Jorge, efectivamente la gran noticia fue la que ayer se eh, presentó a nivel eh, gubernamental con el inicio de los eh, co de las conversaciones de un tratado de libre comercio o algo parecido con China. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero es un tema este que va a generar alguna alguna ríspidez desde el punto de vista económico por lo menos en la región para nuestro país eso es un poco la síntesis de la semana. Bien eh, pero quiero saber un poquito más este sobre tu, tu, tu opinión vinculado a esta a esta noticia que se dio ayer para ilustrar a los, uh -huh. a los oyentes Mauro que en síntesis ¿no? ¿qué tenemos para perder y qué tenemos para ganar? Bueno, vamos a enmarcar un poco esto en la actual situación comercial que está que tiene Uruguay con China. China es el actual destinatario principal de las exportaciones uruguayas. De bienes estoy hablando, o sea, no de servicios. Eh, o sea, el principal destino que tenemos al día de hoy es China, en segundo lugar está Brasil, y lejos, en tercer y cuarto lugar, tenemos a eh, la Unión Europea y Estados Unidos. De los cuatro países con el único que tenemos un tratado de libre comercio, por llamarlo de alguna manera, es con Brasil. Eh, China hoy en día está siendo el destinatario de eh, buena cantidad de las exportaciones de los principales rubros que tenemos nosotros, básicamente carne, algo hablábamos inclusive hoy al principio, soja eh, y algún producto, por ejemplo, lácteos. ¿Qué tenemos para ganar? Bueno, el mercado chino es enorme y tenemos un problema con China que algunos países como Nueva Zelanda, un gran competidor uruguayo porque tiene una similitud económica y productiva con nosotros, este desde todo punto de vista, es un gran productor de carnes de lácteos, produce prácticamente lo mismo que nosotros. Bueno, sí ha celebrado un acuerdo de libre comercio con China y de esa manera entran a pagar aranceles. Eso es lo tentador para esto. Pero tenemos un problema que no es menor. Eh, Uruguay tiene compromisos con la región, llámese el Mercosur, funcione bien o funcione mal, tiene acuerdos. Y en el Mercosur hay que tener mucho cuidado con las visiones políticas y las visiones eh, económico-productivas. Argentina políticamente hoy está en contra de este tipo de de tratados, que los países se eh, jueguen solos por afuera, lo han dicho expresamente, no era la posición que tenía el antiguo presidente Macri, que estaban las antípodas, y Brasil, mientras el gobierno era del PT, estaba exactamente en la situación contraria a la de hoy. No estaba de acuerdo con este tipo de acuerdos, y hoy en día el presidente de Brasil ha hecho un guiño a Uruguay para que se la juegue a hacer este tipo de acuerdo. El problema que tiene Brasil, y el es que conoce Brasil, es que el rey reina, pero no gobierna. El presidente de la República no es el que define la política comercial en Brasil, ni la política económica. Y de muestra voy a <ríe> sobrar un botón. Hace cuatro años aproximadamente, el presidente de Brasil dijo que iba a llevar adelante un acuerdo bimonetario con Argentina, una moneda común. Al otro día la Cancillería salió a desmentir, diciendo que eso no era posible y no estaba ni siquiera en la agenda. Desde el punto de vista comercial, en Brasil lo que mandan es la industria de Brasil, básicamente la industria de San Pablo, que nunca estuvo de acuerdo con este tipo de acuerdos bilaterales sin la participación de Brasil, tratados de libre comercio, ni siquiera con el famoso eh baja del arancel externo común. O sea que yo creo que, si bien esto beneficia a Uruguay, pero creo que lo de ayer fue una un mal paso, no hay que trabajarlo de esta manera, hay que hacerlo con muchísima diplomacia y tener mucho cuidado con los pasos que uno da, porque lo que puede perder Uruguay es mucho de lo que ya tiene hoy, que es el, que son los este el comercio que tiene con el segundo cliente que es Brasil, no es este, menor y con el principal cliente en servicios que es Argentina. Si bien repito, está bueno este acuerdo Me parece que el primer paso dado ya es equivocado. No se puede comunicar por la prensa un acuerdo de este tipo. Cayó muy mal en la industria brasileña, cayó muy mal en el gobierno argentino. Hay que tener mucho cuidado con las formas. Me parece que el objetivo es correcto. La forma fue incorrecta porque podemos llegar a perder mucho en la región. ¿Y qué pasó en el 2016 cuando lo mismo lo planteó Tabaré Vázquez? Eh, bueno... Una cosa es plantearlo y no hacerlo, o sea, amenazar, y otra cosa es decir que ya lo estoy haciendo y, y que se informe todo el mundo por la prensa. En aquel momento creo que lo que le quedó claro al gobierno de turno en, en aquel entonces es que las represalias de la región iban a ser, en el corto plazo por lo menos, mucho más fuertes que los beneficios de corto plazo. Entonces es muy difícil tomar una decisión en ese contexto, y en definitiva se terminó sin hacer un acuerdo eh, como se había originalmente planteado por parte del presidente Vázquez. A mí en lo personal me preocupa algo que de repente puede sonarte tonto, pero, pero me preocupa, ¿sí? Y es ¿Sí? la forma en que el gobierno argentino pueda reaccionar frente a esta situación, a esta actitud de de Uruguay y siempre de alguna forma o de otra aparecen motivos de Argentina para entorpecer la Exacto. la fluida llegada de turistas argentinos estamos reactivando todo lo que tiene el turismo, estamos en una situación de salida de la pandemia eh, estamos entusiasmando a los argentinos para poder venir acá inclusive a los propietarios para encontrarse con el lugar que les corresponde acá y realmente en este momento tan puntual del año, de esta circunstancia, me, me, me ocupa y me preocupa la posibilidad de que mañana este, y para la próxima temporada el gobierno argentino pueda tomar alguna medida que termine perjudicando la normal realización de una temporada veraniega. ¿Estoy muy equivocado, Mauro? Exactamente. Eh, eh. Estás totalmente en lo cierto, Jorge, en el corto plazo el riesgo que corremos son con las exportaciones de servicios nuestro a la región, léase básicamente Argentina, y con la industria brasileña que se va a poner de punta. Eh, esos dos elementos hay que saber eh, coordinarlos diplomáticamente para evitar represalias de parte de, de ellos, tanto del gobierno argentino, repito, como del propio gobierno brasileño que dice una cosa y que después te puede terminar haciendo otra. Eh, ni, ni Brasil hizo un acuerdo de libre comercio con nadie, por más que alienta a Uruguay a hacerlo, ni Paraguay lo ha hecho, ni ninguno de los otros socios lo ha hecho, y menos manifestándolo de esta manera. Yo creo que eh, esperemos tener un canciller, y un que eh, para eso está, ¿verdad?, un Ministerio de Relaciones Exteriores que trate de encontrar alguna vuelta para que ninguno de los dos países tome represalia. En el caso argentino, está cantado, el golpe va a venir por lado lados, de la posibilidad de venta de servicios turísticos a Argentina, que es nuestro fuerte. Efectivamente, para mí viene por ahí el problema. Da la impresión que es el momento menos adecuado. De repente, por ejemplo, plantear una situación así en abril del año que viene no hubiese sido lo mismo que plantearlo en este en este momento, ¿verdad? Eh, sí, dos cosas. El momento y la situación. Y... ¿Qué pasa si, por ejemplo, las pongo un, un caso hipotético, las conversaciones no llegan a buen término? Supongamos sí. que con China china eh, nos pide algo, que nosotros no estamos de acuerdo. Es, es probable. Sí. Ha habido muchos intentos de acuerdos bilaterales o multilaterales. El propio acuerdo con la Unión Europea, que con bombos y platillos se ha anunciado 40 veces y cada día está más lejos de concretarse. ¿No hubiese sido mejor cuando esté más avanzado el acuerdo? Si es que hubiese habido un avance y por lo menos pagar los costos con el menor plazo posible. Recién inician las conversaciones y ya podemos llegar a tener algún costo y como tú dices, en este momento del año tampoco es el más adecuado. Repito, inoportuno lo de ayer y manifiestamente inconveniente para los intereses económicos nuestros y también exportadores para Brasil. Me parece que este se manejó mal y bueno esperemos que se rectifique el camino de todas maneras Mauro hay que reconocer que la iniciativa en este caso la toma el gobierno chileno planteándole al uruguayo el interés de, de avanzar en la posibilidad de un tratado y el mensaje del presidente uruguayo de que no lo toma como una propuesta solo para Uruguay sino que puede ser extendida al resto de los países o sea sí. que en definitiva Uruguay está invitando a los demás también a sentarse a conversar me parece que sí. no es un hecho menor eh, no es menor pero repito Yo lo hubiera manejado de, diplomáticamente de otra manera. ¿Con, otro, que con Chile, bajo perfil decís vos? Sí, con mucho más bajo perfil, sin bombos. Fíjate que Chile tiene muchísimos acuerdos bilaterales. Es cierto Yo te invito a que leas la prensa brasileña eh perdón la, la empresa chilena para ver cómo lo manejaron. Ellos sí saben manejar este tipo de cosas. Porque cuando uno hace un acuerdo de este tipo, siempre hay pros y contras. Entonces tiene que tratar de aminorar lo más posible las contras y de lo contrario no puede hacer ningún acuerdo. Chile es el ejemplo a seguir en este tipo de, de acuerdos y este tipo de, de política comercial internacional y lo hace siempre con un muy bajo perfil. Cuando quieres acordar el acuerdo prácticamente está firmado y ya está instrumentado y ya se ven los beneficios. Es mucho mejor eso que empezar a ver los costos como que te corten un puente o una declaración o que te tranquen una mercadería en frontera en represalia por los anuncios que uno ha hecho. Yo creo que, repito, el gobierno se está manejando mal en esto, esperemos que rectifique. La reacción de esto va a venir después de las elecciones de las PASO en Argentina también, ¿no? Eso es lo bueno que hay, ¿no? poco... están, sí, están entretenidos con eso esta semana, pero se les corta ya la semana que viene, claro. ya empieza de vuelta, y lo peor, hay que ver los resultados de las PASO, también. si no vienen con saña todavía. También, ¿no? también. <risa> también Mauro, gracias por tu aporte, muy amable. como siempre Como siempre, gracias a ti Jorge, buena semana para todos. Lo mismo, gracias. Fre Frecuencia abierta